Bueno, estamos con unas eh, vecinas de aquí de nuestra ciudad que una denuncia sobre golpes y, bueno, ah. torturas también, ¿no?, sí. en eh, la cárcel de aquí en nuestra ciudad. En el final 1, el jueves de la noche, el oficial, ¿cómo se llama?, Diego... Diego. Vio. vio. Este, bueno. sacó a Alia del Cordobés, sacó a todos los internos porque supuestamente vio las foto de un pibe, no sé, un, uno no puede decir ni que sí ni que no porque uno no estaba ahí. Pero, pero sí, digo que sí, que fueron golpeados los pibes, todo mal, eh, esposado boca abajo, eh, todo marcado, mi hijo, eh, muchos chicos más, a un pibe le cortaron el cogote, eh... Empezaron a, los, a la bala de goma para adentro, cuando los pibes se volvieron locos porque estaban con todo el nervio encima y, y estaban re mal porque imagínate que, que te esposen y, y te tienen boca abajo y te tengan de rodillas una hora y boca abajo este, una hora pegándote y que no sabes por qué te pegan, viste, te sentí impotente y más esposado eso lo hacían en el tiempo de los militares ¿me entendés? no ahora, ahora no estamos en el tiempo militares, él está eh, haciendo cosas como en el tiempo militares y esas cosas no se hacen, por eso queremos que, que alguien que escuche esto de los grandes queremos que a, eh, es eh, la gente que estuvieron esa noche este pegando a los chicos y todo eso queremos que lo saquen, lo lamento queremos que lo saquen, que no sea no, porque no sea un acto para Para guardar los presos Porque los presos están pagando algo que hicieron Pero no para que lo golpeen así como lo, lo golpearon ¿Me entiendes? Así que bueno, yo vengo a hablar por todos los pibes Por todo, no por mi hijo nada más Yo el, me, me vengo a enterar a la tarde recién De lo que pasó El viernes a la tarde Porque me llamó mi hijo Pero si no, ni enterada yo este, La otra mamá sí, porque fue a la... A la noche y entró y pedía por favor que le dejen la ver su hijo porque le llamaban verle pegar, y, pero si hubiese ido yo me entro allá adentro porque claro. a mí nadie me viene a pedir permiso que me, me, me, me peguen a mi hijo, ¿me entendés? Que le, que le dé permiso que yo le, que le peguen a ellos, ¿viste? Sí. Entonces me siento re mal, imagínate ver la foto de mi hijo todo golpeado, después sale y, y lo veo todo, todo golpeado y... Fui a, a Fiscalía y, y dije que por favor vaya a alguien y le, lo revise, lo saquen al médico de algo así. que eh, el sábado a la mañana, a las 8 de la mañana, sacaron al médico de Eh, No es la primera vez que hacen una denuncia de este tipo, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a ver esta situación. Sí, siempre. Lo triste es que a pesar de que, de que los golpes son visibles y lo, los tormentos, este, no... No hace nada, se cae la denuncia. Esto va a ser seguro una denuncia más que se va a caer, pero queremos hacerlo público por eso mismo, para que, que sea repudiado este hecho. O sea, hubieron pibes que fueron vejados también, vejados, torturados, atormentados. Eh, de las cosas más crueles que a vos se te ocurra como en la época de la dictadura los testimonios que hemos escuchado de gente detenida, las cosas que le hacían bueno, tal cual ha pasado ahora en este momento nosotros, si bien siempre hay golpes y hay represión ahí adentro hacía muchísimos años no escuchábamos eh, testimonios tan, tan crudos de lo que pasó este jueves ahí adentro Así que nosotros tenemos mucho temor por la vida de los, de los detenidos que ya se encuentran. Eh, formulamos denuncias, eh, vamos a ir a derechos humanos también y queremos que este, que este hombre, el oficial de EU, sea sea apartado, sea apartado investigado. Eh, queremos saber si realmente tiene el cargo de oficial, como para tener a cargo un, eh, cuatro pabellones y queremos saber si, si es de Oño para, para ocupar este cargo porque... Evidentemente este tipo no está bien, no no no, no está en sus cabales. Psicológicamente sí, no está bien porque imagínate una persona normal normal no hace esto lo que lo que hizo este tipo, ¿me entiende? Este co cosas que todavía no se sale ya de todo muy bien, pero eh, sufrieron muchas cosas los chicos. Hubo un pibe que sufrió algo malo malo malo que no lo podemos decir, ¿viste? Porque eso es un secreto pero, sí. pero bueno. si investigan se va a saber si investigan bien se va a saber todo pero si investigan porque eh, siempre cuando pega la policía nunca hacen nada viste pero los pibes le pegan a un policía y capaz de trasladarlo al fin del mundo capaz de darle 10, 20 años ¿me entendés? pero ellos pueden pegar porque tienen la ropa claro. ah, aparte en estos tiempos no. que estamos hablando de la reincidencia de los presos Yo pienso que este es un momento para reflexionar y decir en qué, en qué están cumpliendo la constitución que dicen que lo, lo, los detenidos tienen que ser reinsertados a la sociedad y no, no sufrir castigo, no ser un castigo la cárcel. Bueno, existen las celdas de buzones que son celdas de castigo. Desde la muerte de David Moyano nosotros pensábamos que eso había sido eliminado porque se había eliminado el buzón y sin embargo ahora hicieron uno más mucho más más más más, más feo más, más como que que quepa que más más preso y mucho más horrible, yo no sé cómo los jueces no van en ese lugar y se percatan de todo lo que está pasando, cómo viven en, en situaciones infrahumanas los que están allá. Así que este, re, que se respete la constitución primero, vamos a hablar de leyes, bueno, que se respete la constitución y si estamos hablando de pibes que se reinciden en la sociedad es porque justamente el servicio penitenciario no está haciendo lo que tiene que hacer, que es darle la oportunidad de progresar humanamente.